Que tenemos en el merendero es, eh, bueno, cada vez más crítica porque cada vez van más niños. Eh, la leche no nos alcanza, las cosas que nos donan no nos alcanza. ¿Por qué? Porque van más chicos. Eh, y nosotros, eh, bueno, hacemos un merendero a base de donaciones. Eh, y bueno, esa es la situación. Y cada vez hay más desocupados, más eh, niños que van al, al merendero a buscar que mercadería, que la leche. Bien, ustedes están en un barrio donde... Eh, casualmente no tiene escuela desde el año 2012 que se entregó. Sí, eh, recién ahora se está como siguiendo la construcción, pero bueno, no no hay escuelas y tengo entendido que todavía los micros de la municipalidad para ir a buscar a los chicos a la al, a los barrios eh, está en totalmente desastre, no no no, ha, no todavía no sé si empezaron a buscar a los pibes a la escuela. Bien, bien. Eh, Ana Vanessa, bueno, Vanessa, contanos vos cuál es la, la situación, qué, qué ves vos en los barrios y cuál es la situación. Y sí, que cada vez más chicos van a los... no, no tienen dónde ir a buscar un, un vaso de leche, eh, un lugar donde los contengan un poco, porque los papás están sin trabajo y la situación se complica. Eh, y bueno, nos tenemos que juntar y armar redes solidarias entre nosotros, los desocupados, para poder palear un poco esas situaciones. Bien, muchas gracias. Bueno, Juan Pablo ahí veía, ahí escuchábamos a a Walter Berny también a Victoria Lovera y después a Vanessa Tres eh, tres referentes de esta corriente clasista y combativa que están aquí en la plaza, ese realizando una olla popular y como ellos decían, esto tiene que ver con la visa, visibilización el problema y también esta situación que están viviendo este, no solamente los trabajadores sino las familias en los barrios, ellos recordemos que tienen un merendero en el barrio Pueblos Originarios, casi donde termina el barrio y ellos están viendo constantemente las situaciones que están viviendo las familias este santarroseñas. Bueno, perfecto Mauro, vamos a regresar contigo en cualquier momento para seguir tomándole el pulso a esa concentración que se realiza entonces en la Plaza San Martín. ¿Cómo no, Juan Pablo? Hasta luego. Hasta luego, Mauro Monteiro.